Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la isla de Encanta, está la 238, brutal, y como no era menos y ya con una linda inercia, tenemos náufragos en nuestras costas. Pues bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta. Esto está por las nubes, yo no lo entiendo. Y si nos escucháis es porque tenéis sintonizado el cien punto cuatro a través de vuestra radio convencional, o porque estáis en tres la laisla de Encanta punto es, o bien si os ha pillado justo a las tres de la tarde los martes o a las siete los domingos, podéis también estar conectados a través de el elcirculovellasartes punto com. Punto com, sí, digo bien. Y se puede coger también, ya me he enterado, que a través de www.radiocirculo.es En todos vaya, lados. En vaya todos avalancha lados. de información para empezar, Julito. Joder. Es lo que tiene necesita. ¿Cómo eres, cómo eres, ¿cómo estás? Estoy. No estoy es hoy. Que no es poco. <risa> hoy tampoco estoy para tirar. <risa> Cohetes, pero bueno, oh, eh. Tenemos un náufrago que eso siempre para nosotros es un revulsivo. Claro que sí. Están con nosotros en la playa Wifi, pues la mitad de Templeton. No, la mitad, justo, el 50%. Javi, Santi y Álvaro eh, nos acompañan aquí pues eh, a la sombra del cocotero. Con uno de Kiris tirados en la hamaca, sí, escuchando aquella, el rumor de las olas. De aquella manera, y con un bizcochito... <susurra> Hoy estamos Cachona, Miriam, sí, sí, de escándalo. Que está, pueden dar fe ellos. la <ríe> Miriam, ¿no? Miriam, Miriam. Miriam enhorabuena, Miriam, está delicioso. Le ha Esto. salido estupendo. Está delicioso. Sí, sí, sí. Oye, eh, que buenas tardes, que encantados de que estéis aquí. ¿eh? Igualmente. Igualmente es un placer. Encantado. Sí, sí, sí. Porque eh, estáis aquí porque acaba de salir vuestro, vuestro primer disco. Hoy mismo. Hoy mismo. Sí, sin sí, ir más lejos. ¿Cómo son las cosas? Uy. Ahí estamos a la que salta. Sí, sí. Exposición Universal se llama. Sí. Y se ha hecho, se ha hecho de robar el jodido, ¿eh? Pero leche. Tenemos tenemos <ríe> para nosotros más que para nadie, la verdad. Pero sí. bueno, sí, ha sido largo, largo. Parto largo. Tiene, tiene su interhistoria, te dijo, ¿verdad? Unas cuantas. Unas cuantas interhistorias. Historia, sí. sí. sí. Tiene actos, tiene. Parece sí. que tiene como actos y, sí. y escenas. Una tragedia. Sí, sí. No, no ha sido una tragedia, ha sido. Tragicomedia. <ríe> ha sido cómico, más bien. Ah, está bien, está bien, el trayecto. Como, como, comedia romántica. ¿Y algún apunte de desperpento o, o no? decirte Bueno, en cualquier caso, eh, Exposición Universal acaba de llegar hoy a las tiendas, ya podéis disfrutarlo, es el primer disco de Templeton, que es un sexteto de Torre la Vega, en Cantabria, que... estáis eh, pues afincados aquí, en, en los madriles. Eso ¿no? es. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Pues el que más lleva cuatro años. No, no, Brian lleva más cinco o seis. Cinco, Brian y yo lleva cinco. Cuatro, tú cuatro, sí. cuatro, y el resto, bueno, Gonzalo te lleva muchísimas no, años. No, es, que pero claro, Gonzalo, claro, Gonzalo lleva aquí diez, sí. El que menos lleva tres años. Mm. No sé, o sea que ha sido una migración escalonada. Sí, sí. eso es. Uh -huh. no, no está planeada, pero, pero mira. Hecho... Bueno. Ha ido surgiendo y, y fe, felizmente. Gonzalo fue Gonzalo. ahí cabeza dicho, de playa. ¿no? Sí Uh -huh. sí. y después pues poco a poco goteo de todos Eso vosotros es. y al final pues los seis aquí eh, buscándose la vida en el plano musical o por otros motivos habéis llegado a coincidir de nuevo esa, haciendo ese trayecto de Torre La Vega Madrid. Ambas cosas. O sea lo principal era venir a buscar a buscar pan y, y bueno Eh, todos teníamos en mente también pues que si coincidíamos aquí Podríamos seguir con el grupo que teníamos eh, Estábamos ensayando pues nada más que en las vacaciones Y era otro otro motivo más para elegir Madrid y no otra ciudad okay. Bueno pues eh, habéis encontrado zampa habéis en, Os habéis buscado el pan y además pues mira Un bizcocho de chocolate esto. Eso, eso para empezar Y, y aparte pues, eh, pues parece que, que habéis hecho... Oportuna. Lo digo más que nada por, por cómo está el patio, no, por esa esa reticencia de, de las casas geográficas, ah. que no tienen un guil, que, que no ven, que no lo ven claro. Pero bueno, vosotros por lo menos salís con, con el apoyo de subterfuge y de Arindele, que son dos ellos pues, también eh, con, con cierta experiencia ya, ¿no? sobre todo en el caso de, de subterfuge y Arindele, ya da unos cuantos unos sí. cuantos tiros. Pues sí, sí. Me imagino que solamente por eso pues ya mereció la pena la espera. Desde luego, ¿no? sí. sí. la verdad que en, en, cuando estamos grabando no que esto es casi lo máximo a lo que, a lo que aspirábamos prácticamente pues una, era la, la mejor de las de, la, de las escenas posibles uh -huh. y la verdad que encontrarnos ahora aquí pues, da un poco de vértigo da un poco de joder, de pues, sí te sientes muy orgulloso de que alguien confíe en ti de esta manera uh -huh. sí. Pues sí, no es para menos. El primer disco de Templeton se titula, Julito... Exposición Universal. Apúntatelo, Exposición Universal, lo. Y el día 29, aquí en Madrid, en la Boat en la calle Tetuán número 27, estarán presentándolo, pues me imagino que, que dispuestos a darlo todo, ¿no? Sí. Puesta de largo. Ahí, sí, señor. Como Con Se como guapas, ya mm digo. -hmm. Sí, Luego entraremos en los detalles de, del concierto. Antes de decir que la canción que ha abierto nuestro programa se llama Las Casas de Verano e Invierno y que es eh, una de las que muestra pues esa faceta más cercana al pop que, que tiene el grupo. Luego hay otra. Hay otras más, facetas, mucho más eh, oscura por decirlo de, de alguna manera. Entraremos en, entraremos en ello también. Pero antes eh, antes de pasar a esos temas, vamos a escuchar una de las canciones que nos habéis traído. Pues, vale. Es. nos habéis traído unas cuantas sí hemos traído sí, unas cuantas unas cuantas lo, lo ha cual es muy difícil elegir lo, nos imaginamos nos imaginamos y os lo agradecemos sobre todo por el, por el esfuerzo de, de elegir cinco o seis canciones pues anda que no hay sí. Sí. Eh, pero bueno vamos a vamos a empezar con ellas eh, La escuchamos y luego nos comentáis un poco porque porque la habéis elegido vale muy bien. y luego seguiremos escuchando canciones de exposición universal comentando las fechas que tienen Templeton de aquí a la primavera En fin, unas cuantas cosillas, Julio Así que si, si lo tienes por ahí Pues vamos con los Beatles Pues en esa inercia de Toma y Daca, tuya y mía Una canción de los Beatles que nos han traído Del petón hoy a la isla de Encanta. Pues así suenan los Beatles, Dear Prudence, una de las canciones que hoy nos traen aquí a la isla de Encanta, Templeton, pues es curioso porque eh, con todo lo que son los Beatles, que son la hostia, mmm, pocos náufragos han traído canciones de, de ellos, lo cual no sé si está bien o, o está mal, no sé vosotros qué opináis. Pues creo que estamos muy bien, ¿no? <risa> en nuestro caso es, es uno de los... pocos grumos, hay pocos grumos <risa> estoy pensando en el bizcocho uno de los pocos grupos que, en, en los que no cabe duda que ¿pero estás diciendo que el bizcocho tiene grumos? no, no, no grumos de placer no, no, sí. no que es uno, es uno de esos grupos en los que siempre podemos decir que coincidimos y es uno de los grupos que nos unió de hecho a estos dos chavales les conocí gracias a, a los Beatles a, a coleccionar discos de los Beatles cuando cuando era pequeño, y, y, y pasárselos a Javi, y Javi pasárselos sin que yo, yo me era, enterara… Hacíamos pirateo antes Albert, de que llegara… Yo era muy celoso de mis discos y decía, te los pasas a ti, pero no se los pases a nadie más. Tal, <risas> traía así rarezas de, de Dublín y esas cosas. Le decía, Javi, toma esto, está pero no se los pases a nadie. Y después me, me, me entraba por otras fuentes de que, de que lo tenía más gente y yo me picaba mucho. Y bueno, eso, pues es un grupo muy especial para nosotros y esta canción es una canción que a todos nos encanta y que yo creo que refleja reflejo tiene la parte más sencilla compositivamente de los Beatles. Y precisamente pues, es tan sencillo, de demuestra que los Beatles, pues con cuatro acordes, te podían hacer una obra maestra como, como esta. Uh -huh. y, que, y que prácticamente todos aprendimos a tocar y a, a, Aprendimos a todo lo que es la música con los Beatles. Yo aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar el bajo, Santi igual. Uh -huh. Álvaro, pues lo mismo, aprendí a cantar con los Beatles <risa> <que> desde <risa> de pequeñito. <risa> Empecé con Miliquito y Rita yo, ¿eh? Qué grande. Rita era Sema. O ¿Sabes? Es? sex symbol. ¿Cuántos, cuántos, ¿cuántos ninja? momentos? ¿eh? <risa> Que tiene nombre de ninja Rita sí. Podría o sea, ser la tercera parte de, de la esta de Tarantino La de... encima de La de versión Cañín Que decía yo que... Entonces Beatles más que Rolling Stone, ¿no? Sí, sí sin duda, sí, duda, sí, duda Pero sin obviarlos, me imagino No, no sin claro, obviarlos, claro, pero claro, vamos, claro. Si hay que... Si hay tú, que decantarse Si hay que decantarse no, no, no, no, hay color, no hay color No hay color Y de toda esta... Todos estos grandes clásicos de los 60 Pues yo qué sé... Eh, Hablamos de Beatles, de los Stones, pero también podemos hablar, con pues, yo que sé, de los vers de claro, Neil Young, claro, todo ese palo pues, sí, también, sí, sí. también Kings. lo catáis. mucha música de los 60. Sí, sí, vamos pero, a hacer... ¿Pero eso viene de, de cuando erais más jóvenes o de, de ahora? Lo, mi, yo creo que en, que en todos nuestros casos empezamos a escuchar música en serio, o sea, los primeros discos que compramos sí, todos o sea, era sí. música de los 60, uh -huh. siempre, yo, los dos también mucho, por ejemplo. Yo, personalmente, hasta los 17 o así, desde los 14 hasta los 17, no escuchaba absolutamente nada que no fuese de los 60. O sea, bueno, un poco de indie. Eso, empecé a escuchar un poco de indie a los 16, 17, tal. Claro, ¿no? uh -huh. un, un disco de las planetas que me cae las manos y es cosillas tal. Pero vamos, hasta entonces, solamente, solamente los Beatles y, y poco más. Uh -huh. ¿Y vosotros también ¿o qué? Pues sí, <risa> para que te voy a engañar, sí, sí, sí. No, no. no escuchamos otra cosa prácticamente. no un poco talibanes en ese sentido eh, tú, tú, yo escuchaba calado, escuchaba escape ah, también sí, bueno. <risa> vamos a ver pues eh, bien. vamos a Miralago y yo lo he te, viado por tener un poco de decencia bueno, no voy a renegar claro, sí, con no. 15 años me gustaba el disco de escape me gustaba mogollón uh -huh. pero bueno, porque me traía, me traía buenos recuerdos y aquella época pues pues, pues pues me gustaba te traía buenos recuerdos a los 15 o sea que fumabas porros con 10 Yo no consumo drogas. Mucho cuidado, ¿eh? Está claro. Que sea, dicen que la edad de iniciación es la que es, o sea, que... No, no, quiero decir, o sea, no sé, me... me no sé, ¿qué quieres que te diga? No lo puedo evitar, me gustó, era, era y no lo, tampoco momento. lo voy a negar. Pero el del bar del obrero, claro. Claro, claro, claro. Evidentemente, el evidentemente. El, el mítico, ¿eh? Pero a ver... oye, todos no no. tenemos nuestros puntos, ¿no? No. Y espera un poquitín, que, no, que ya que no, Javi ha no no libre no me gustaría de decir, me gustaría decir que Javi lo ha dicho, que él, es, él era y es un gran fan de gente como Jean-Michel Yard, no, no, como Annie no. Lennox, que Annie Lennox no, bien, vale, pero los discos en solitario Annie no, no, Lennox… Tengo que ver disco de el Pismay no lo han firmado, ¿no? Joder, Rosana y cosas no así, ¿sabes? Rosana, Rosana. Un huevo que no. Rosana, Rosana. No pasó? Bueno, bueno, que no cuida el pánico. Está la polémica. Chavales, caiga pa. No preocuparse. Cuando íbamos a casa. Y con la vergüenza, colganderas, pues os puedo decir que a mí, yo que sé, me mola mucho y me sigue molando, pues, yo que sé, Pando Ballet, durante Me gusta los grupos de hair metal de los años 80, o yo que sé, me gusta la OR, me gusta journey Toto, todas esas cosas. No pasa nada. Bueno, mola, ¿eh? Potomoran. Eh, ahí, ahí has estado. A mí me gusta, vamos. No, no. Un amigo nuestro dice que el teclista de Toto se de la historia. Eh, sí, sí, es cierto. Ahí, ahí, ahí no está. sé muy bien por qué, pero lo dice. Eh, sí, tirando del hilo, pues eso. Van esas cosas. No hay que avergonzarse. Gracias, si te favor. molaban escape con 15 años y te gusta recordar esas canciones, pues ya está. <risa> ya está. No pasa, eh, no pasa nada. No pasa no nada. No pasa nada. No preocuparse. Lo de <risa> es no es más grave. Eh, eh, ya, eso, eso ya es más jodido. Pero bueno, ser, cambiemos de tema. <risa> bueno, vamos a continuar. Vamos a correr un tupido velo y vamos a pasar al indie rock, que también es una forma parte de vuestra educación sentimental y musical, eh, al margen pues de los Jars, escapes y demás. Sí, eh, mucho con yarres. Cuidadín, un respeto. <risa> eh, vamos a escuchar una canción de Mercromina, que es un grupo pues que veneramos aquí en la Isla de Encanta, como Por buenos supuesto. acolitos del Navaja Sound que somos, y luego comentamos la jugada, ¿vale? vale. Vamos con Huracán, culito. Una ración más de navajas, aún aquí en la isla de Encantá, por gentileza de Tel Eh, esos evidentemente son Templeton O sea, no son Mecromina Esa, esa no es la voz de Joaquín Uy. O sea, Está clarísimo Pero no pasa nada, Julito ahora enmienda ¿eh? La tiene ya y ahora sí Escuchamos Huracán de Mercromina. Micromina, brutales no es la que más me mola a mí, la de huracán tengo otras entre mis favoritas pero lo que sea de Micromina, bienvenido así como otra vuelta ya tengo más prejuicios no no me caen muy bien muchas canciones me caen solo dos o tres y las que me caen me, me embrutecen en total es un poco un sin dios esto de Navajas aún, ¿eh? es lo que tiene es lo que hay Me promina huracán, una de las canciones de desde a, desde la montaña más alta del mundo que fue el último disco que sacó el grupo de Albacete antes de su gloriosa disolución. Hicieron una gira para decir adiós. Y estuvimos en el último, si sí. no recuerdo mal. No, yo también, no. en Aranda. En, ¿En Aranda. No, fue. no, no. Ah, es en el último, es verdad. yo habían dicho que era el último. No, el último. El el anteúltimo fue el primer abrazo, yo creo, ¿no? Porque no, no, no, no. después hablando? se ¿Sí? nunca nadie al primero. Sí, fueron sus mismos de shows. El primer año que fuimos. Yo sé que el último era el de Aranda tío, nos invitó. ¿Fue el de Aranda sí, sí, sí, sí, Ah, yo me he liado con su frente, dicho, joder. Claro, de sí, hecho no, sí, sí. sí. fuimos eh, acreditados Eso es, nos invitaron. Sí. Gracias. Es de hecho nos invitaron ellos indirectamente. <risa> por, una sí, sí por un amigo común que consiguió ahí las invitaciones de por la cara. <risa> <risa> y, nos, y fuimos ahí invitados, una, fue impresionante. Pues sí, la verdad que sí, fue uno de los grandes grupos eh, del pop español de siempre, de todos los tiempos. Sí. Para mi gusto, sí, también sí. Surfing Bichos, también Chucho, también lo que hace Alfaro, también lo que hace Joaquín Contravolta nos nos mola. con mayor o menor grado de intensidad. Y Melchromina en concreto, pues eh, ahí habéis eh, tocado hueso porque es uno de nuestros grupos favoritos. Sí. Nosotros los pillamos un poco tarde, pero los pillamos con, con ganas. ¿Sí? De hecho, yo, por ejemplo, fui de, de final hacia el principio, uh -huh. pero al principio no lo tengo tan asimilado. ¿no? Merece mucho la pena también, ¿eh? Ya, pero lo, lo, es que, por ejemplo, este último me llegó de tal manera que tengo un cariño especial también. Uh -huh. Y ahora, fíjate, compartiendo sello, Ya, por sí, eso también lo he escogido porque eran por buenos compañeros de sello. No de, los, pues, no de los primeros, pero sí de los primeros grandes grupos sí. que sacó su terfuge en los 90, en, en una época muy, pues la verdad es que muy buena, donde tenía pues eso, pues desde Manta Rey hasta Australia y pues eso, Mercromina, eh, y luego pues yo qué sé, todo lo que vino detrás, pues sexysad y, y demás. ¿Ese fue el momento en que vosotros empezasteis a escuchar eh, rock independiente, indie rock o más tarde por una cuestión puramente cronológica de edad? Yo un poquito más tarde. Yo más tarde. Tú sí que ibas más al Yo día. Yo empecé bastante jovencito porque tenía la suerte de, de tener una amiga íntima que su hermano mayor era el prototipo de, de indie. ¿Julian? Julián. Julián. Sí. Era el típico tío que mola porque tiene todos los cómics del mundo, tiene todos los discos del mundo, toca en un grupo, ¿sabes? Y pasa mucho tiempo en casa de esta amiga mía y tiene una colección de discos impresionante, ordenada alfabéticamente, una cosa muy, muy friki, pero muy valiosa. Y gracias a eso me metí muchísimo en, en el rollo subterfuge, para que entonces por el colegio que me dedicaba a pedir los, los discos desde Toro La Vega, lo cual ha sido muy gracioso. cabo de. De 10 años, llegar a las oficinas Ver todos esos postes de los grupos que te molaban ¿no? Que hacen una, una ilusión especial uh -huh. Y sí, bueno, sí en los últimos años del colegio Me metí un poquito en el indie Dejé de escuchar solamente los Beatles uh -huh. Porque, disculpad la indiscreción, vosotros ¿cuántos años tenéis? 27 ¿27, ¿27 los tres? 15 sí. uh -huh. Joder, qué tío, quiero bueno. la mancha <risa> Ya los pillamos, joder, en su momento, en su momento. Hicimos o sea, lo que pudimos Pero otra vez, otra vez, joder De <risa> hecho, no te hemos dicho eso Que aparte de crecer juntos prácticamente Ahora vivimos juntos Sí, pues también, claro, nosotros, yo, la familia mata. Vivimos juntitos. Pero los seis o los tres. Los Los tres y Brian. Joder. Vaya no, toda la vida juntos. Pues sí que tiene mérito lo vuestro, eh. Sí que lo tiene, sí. Oh. Sí que lo tiene. Hostias. matrimonios es que duran menos. Bueno. <risa> mira la la Britney Spears, lo que le duran. O a Nuria Bermúdez, con Guiza, oh, que hombre, ha habido mucha polémica hoy. Ah, ¿La han dejado? Hace, hace ya unos días, pero ahora ha habido mucha polémica. Es una mala coraje. coraje. Hacía mala pinta eh, la Nuria Bermúdez. El otro día la vi en la tele y… Lo que ha tenido que sufrir esa mujer. Sí, sí, la ha pasado muy mal. No, ¿sabes? yo la vi que no era trigo limpiosa, chica. Pues no pasa que bien Y Wiza es muy buen muchacho. No pasa que se estrellan. Y, y de la madre de Wiza, ¿qué me decís? que una de la madre, ¿eh? Que es una pesetera de he dicho. Que una madre siempre es una madre, pero. Joder. Es una pesetera de he Que no es una madre de la madre. Pero, en <risa> fin. Un grupo cojonudo por cierto Wiza también. Sentémonos. Sentémonos. O sea, que lleváis eh, toda la vida juntos, os conocéis desde críos, os venís para acá, para los madriles, seguís con el grupo, y además, pues, eh, la mayoría de vosotros eh, compartís techo. Sí. Mm. Y suelo. Y suelo. <risa> Cuando es menester? Y a veces demasiadas cosas. <risa> pues <bien>. cosas así. <risa> sí. Son moneda, moneda común. <risa> no <tremos> los, <risa> no vale. los <risa> Sí, pues, de Vale, vale. <risa> Por pues, favor, que esto se emite a la hora de comer. <risa> ah, bien, bien. Pues no Dios. perdamos la compostura. Bueno, pues eh, vamos a escuchar una de las canciones que están en el debut de Templeton, Exposición Universal, os lo recordamos. Ha salido hoy ¿eh? y el día 29, es decir, este jueves, lo estrenan aquí en directo en Madrid, en la sala La Wat. Luego hablamos eh, de más fechas que tienen unas cuantas. Vamos con el reverso tenebroso de Templeton. Vamos con Camino de la Amargura. Se hará lo que yo diga y... lo que quieras tú. Y se hará lo que yo diga y no lo que quieras camino de la amargura, Julito. Otra eh, etapa, otro terreno que se toca en este disco, distinto de las canciones anteriores que hemos oído. Ya en este nuevo disco de Térpeton, Exposición Universal. Sí, hay más o menos eh, 50 y 50. Hay mm, la mitad más o menos de, de canciones que tiran hacia ese pop de guitarras, de, de corte independiente. A mí, pues a, en momentos me recuerda a Los Planetas, quizá por, por algunas armonías... Eh, por cómo armonizáis algunas voces, también a Lori Meyers, como jugáis con los coros y tal. Y luego está pues esta parte que es la, la, la más eh, la más oscura, la más ralentizada, ¿no? Que tengo entendido que viene un poco pues eh, de vuestra propia tradición, ¿no? como, como grupo, ¿no? Sí, de nuestra evolución, de nuestra producción. Me cito que hay alguna lenta que es de las últimas, pero, uh -huh. pero… ¿Esta, por ejemplo, es nueva, es antigua? Está 50-50, está en el medio. Uh -huh. está, está prácticamente compuesta antes de ir a grabar la primera vez. Uh -huh. sí. Si no recuerdo mal fue la última que compusimos. Sí. Y luego, pero sí que… <coughs> sobre Sí, las lentas, sobre todo, vienen de la primera etapa nuestra. Que erais un, un grupo, pues no era seis, ni los que sois ahora. Sí, Hombre, sí, en la sí, base sí, sí. por aquel sí, entonces sí. debíamos ser todos menos menos menos Jimmy y, menos Jimmy y, Brian. Sí. y Brian, y esta canción sí, pues la empezamos a tocar siendo cuatro de hecho, yo creo. ¿No cantabais en castellano? Pues sí, de, de, de, de esta, sí, sí, de esta, de esta sí, de de cuando compusimos esta sí. La, te digo que son las, las más antiguas son, digamos, el, el puente entre, entre entre estar cantando en inglés y lo que hacíamos antes, y las nuevas, ¿sabes? No te digo esto sea, Nos, es que no te sé decir exactamente y qué fue lo que os hizo clic para llegar hasta pues, hasta la música que, que hacéis ahora que pues eh, no abandonáis eh, ese, esos principios pero claramente miráis a, hacia otra dirección ¿no? No, sencillamente que el inglés desde el, no es porque no supiramos inglés que bueno más o menos nos manejábamos pero veíamos que expresivamente, expresivamente era una una vía muerta que podíamos llegar hasta un sitio No, no avergonzarnos de lo que hacíamos, pero necesitábamos. Pues ya que no éramos grandes músicos, pues a lo mejor intentar expresarnos mejor con las palabras. Uh -huh. Y hombre, también es mucho, mucho juego de, de, de, ensayo, de, de ensayo y error. Pues seguramente pues, lo primero que hicimos fue avergonzoso. Pero de repente notas que una algún día una línea te gusta, la segunda ves que es una rima que está bien, que más o menos te has expresado lo que querías decir, y que encima tiene una melodía que, pues, que te mola y te va soltando. Y era, era sencillamente eso pues, lograr otro, otro, Alcanzar otro nivel de expresión uh -huh. Ser más claros, más, más, más directos uh -huh. yo te digo que fue paralelo Lo de las letras con la música Nos hemos ido haciendo más directos sí, uh -huh. pero Musicalmente tampoco quiere decir que, que Antiguamente hicimos canciones lentas y ahora solamente hacemos canciones rápidas ahora también, no, no, no, hacemos, no. ahora también hacemos canciones lentas Lo que pasa es que eh, yo creo que existe También una tendencia en los grupos eh, A que cuando empiezas mm, Muchas veces trata O sea, a la vez que O sea, te tomas muy en serio lo que haces ¿no? entonces eh, es, nosotros tenemos cierta tendencia ¿no? a pensar que, que es, haciendo unas canciones lentas con los desarrollos más complicados y eso hacíamos una música más más valiosa después nos fuimos dando cuenta, nos fuimos quitando ese tipo de, de, de prejuicios y nos dimos cuenta de que bueno que, que en la sencillez de algunas canciones y en, la, en ser más directos eh, teníamos un filón ¿sabes? Y, y también podíamos hacer buenas canciones y eso nos hizo ir un poquito más en esa dirección mm -hmm. es, un poco, es un poco como hacer drama o hacer comedia O sea, a lo mejor al principio del drama te suena como más, más artístico, más, más grandilocuente, más... Yo tampoco creo que lo otro sea no, comedia. No, no, pero lo, lo que ya, lo, lo, siempre se ha dicho que la comida es mucho más, es mucho más difícil de hacer reír que hacer y llorar. Uh -huh. Puedes pues hacer una canción pop, una canción un rompepistas pero puede estar vacío. Entonces intentamos hacer canciones bonitas que las puedes silbar y que, ojo, si la gente vaya está guay, si a la gente le gusta está bien, si te anima el día, pues mira, puta madre. Uh -huh. Y queda un vestigio de, de esa época en que preferíais el inglés al, ca al castellano. Sí, sí, sí es como decimos nuestro nuestro smile, ¿no? como el disco de Brian Wilson, pues una canción que fue interminable, ¿no? de... es, mar es marcha nupcial. Sí, una sí, eh. marcha nupcial. Uh -huh. Y pues una canción con mucho trabajo, la verdad, con muchísimas pistas de guitarra, de teclados, de es muy compleja. Uh -huh. aunque no sé si se aprecia del todo, pero es muy compleja. ¿Y con una cita a cuando escuchaba el discos de Love? Y los escuchamos. Y los escuchamos, sí. Mm. Una referencia a Love. Hace lo, poco estuvieron tocando por aquí. ¿Pudisteis uh. ir a verlos alguno? Sí, sí se, rato, es, es, es que, es que subimos a Santander a verlos. Uh -huh. Tocan justo enfrente de casa. ¿Qué tal? Porque yo la última vez que le vi, floté. Sí, nah. Pues muy bien, la verdad. Mm. Es que flote, sí, Claro. Era levitar. Sí. Es una pasada, es una pasada. En directo a Love, tiene una intensidad brutal y una emotividad tremenda. Mucha espiritualidad... No sé. Y no cómo problema. cantan, y qué, cuatro, un, qué unísonos cosas. Dios mío, sí. qué grandes son Sí Y qué vida más triste <risa> Llega, <risa> Lleva el pobre Alan sí. bueno, nosotros, eh, los, nosotros los vimos justo cuando Alan Sparjau En la anterior gira canceló la gira que habían tocado En, en la Heineken uh -huh, y, hecho, sí. allí. y justo, además yo pues, Fui muy feliz aquel día porque Después tuve la oportunidad de hablar con Alan Sparjau un tipo de cantador. Y nada, a las semanas me metí en su página web y vi que había alcanzado la gira porque tiene una depresión de caballo este hombre, ¿sabes? Mm -hmm. Y la verdad es que fue, nos dio mucha pena, ¿sabes? Sobre todo porque la acabamos de conocer y lo hiciste? sentimos ¿Qué, qué mucho. ¿Qué, ¿Qué le, le contaste? contaste? Yo recuerdo que llevaba llevaba una camiseta de la caja rural francesa. <risa> a la Es que me llamó mucho la atención. crédito Agricole Verde. Para no desentonar, ¿sabes? Y decías pero ¿cómo un tío... pues eso con, con tampoco con, con esa presencia puede puede hacer lo que hace porque parece que no o sea parece que ver, ese tío te va a hacer, te va a explotar tronco y dices venga ya y sí tío Uf. impresionante en fin que se nos va mucho la yo pinza yo que no sí, no suscribo sí, lo, lo de luego a mí no me sí, lo sé, eso, no me, me, me hago cargo así que vamos a escuchar otra canción que nos han traído Templeton hombre que la tienes por ahí es, es de Wilco venga sí que, sea, que suene Wilco pues pues venga vamos con heavy metal de Yeah. Con Wilco también nos han tocado la moral. ¿No? A ti imagino. A, a mí, a mí, a mí. A ti más que a mí. Seguro. Sí, eh, sí. A mí es que además de, me gustan me gustan Wilco, pero eh, quizá discos como el Binder me molan más que que los de después. Y me molan también, ¿eh? Ojo. Hombre. No, a mí me gustan mucho más de de los viejos. Etapa. A mí Lestat me parece una obra maestra. O Samertiz. Samertiz me parece pop. Dios, es que es Es precioso, es alegre, es, tenemos los tremendos... Hombre, es muy, muy Beatles, ¿sabes? también, es que nosotros no, no nos gustan verdad, los Beatles, es pero... Es súper atempo, atemporal y eso mola. Mm. A mí la Tienes, primera mitad de super, la voz... Tiene diez años y podría haberlo sacado ahora o oh, diez años antes, es una pasada eso. Mm -hmm. ¿Y esta canción por qué? Pues a concreto? mí, por, porque creo que... Mira, junto, junto a los Beatles igual, a lo mejor es Wilco el otro grupo que nos, que nos une a todos, por así decirlo. A todos nos gustan cosas muy diferentes, pero por ejemplo, a Wilco todos coincidimos. Mm -hmm. y en, Yo creo que además en este disco, también sin, sin, sin duda. pues esta canción pues por ejemplo porque tiene es una canción súper es que decirle popera le carga un matiz que no que no me acaba de gustar pero es una canción súper super pop es pop perfecto de armonías de arreglos de la letra la letra dice pues habla de su infancia de recuerdos felices uh -huh. y luego la instrumentación no, es una una, una tica pasada vos, como como juega con con las capas o sea, realmente si yo si intento explicarle a, a alguien que es todo ese rollo de de construcción de capas de mierdas de que se hicieron ahora mucho pues lo pondré este disco, porque mm. es, es eso, con eso, con este disco lo entiendes. Ves cómo está construido a base de capas, que van quitando, van poniendo, y por encima de todo, pues unas canciones alucinantes, mm -hmm. con muchísimo gusto. O sea, una, una, una, les hemos visto en directo dos o tres veces y un, un nivel de ejecución alucinante. Hombre. Una sensibilidad, un <risa> De primera, yo creo que son los, los beats del siglo XXI, al menos es, tal y como yo lo veo. No, por, no, no, no tienen tanta repercusión, pero… Sí, Ni tan hacer. buenas canciones. Vale. O sea, no, un grupo cojónudo, pero, pero decir los Beatles es, es mucho decir. Los Beatles de si lo... solo hay uno. como las. Bueno, vale, sí. Pero si tuvieras que decir un grupo que reuniera un pop tan, tan de toda la vida, tan cojonudo y que hiciera cosas tan vanguardistas a la vez, que entren bien y que tenga esa capacidad de, de unificar a la gente, que hay mucha, um, prácticamente todo el mundo coincide en que Wilco es un grupazo y que encima en directo son tan buenos y con tanto gusto, pues eh, si tuviera que darme con uno, cogería Wilco. Ajá. Uh -huh. Pues sí, la verdad es que es un, uno de esos grupos milagro, ¿no? Que es capaz de, de hacer que prácticamente todo aquel que, que guste de, del pop o del rock, pues, pues pase es. pase por ahí y diga, pues efectivamente esto esto tiene algo que los demás no tiene y que yo pienso que es a la vez fácil de explicar porque son canciones y es un sonido muy personal, pero a veces muy difícil de de De pillar, decir joder, ¿por qué esto sí y, sí. y los demás no? Esa es, la, esa es la. Es, que es el tiene? key de la cuestión. ¿no? no sé. Somos unos músicos, además, es que todos son unos todos son unos ninjas con su instrumento. Son unos pasada Y además, con el tiempo han conseguido una formación y que tienen sus, tiene sus tiene su mitología, que también mola mucho. O sea, mola, mola el hecho de decir que Wico tiene etapas. O sea, que tiene etapas que con este sonaban de una forma, con este sonaban de otra forma. No sé, tienen ese algo que hace que grandes grupos. Tienen su, su propia intrahistoria. Mm. Y un el nombre su, cojo mitos, ya ves. Y un nombre chulo, sí. Tienen el momento trágico ese del, del disco este. Que, que no se lo querían publicar, que luego sí. fue un éxito de la de Dios. Mm. Una enfermedad crónica, cantante. Sí, es exacto, un, tío, un momento orientado. Torturado. Lo tienen todo. Guapete. Sí, sí. Qué tío es lo huesco. Bueno, eh, vosotros eh, también tenéis, lo decíamos... Eh... enfermedad crónicas. <risa> <risa> <risa> no lo sé, espero que no. <risa> Lo decíamos antes, también este disco tiene su interhistoria porque empezó a grabarse hace más de dos años, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Luego eh, hubo una siguiente tanda y luego ya después la mezcla. Y de y de, la mezcla pasa, de la mezcla a la publicación pasan 15 meses. Y, no, y después de la todavía grabamos algunas cosas en casa. Sí, Algunos, es cierto. Color. A es ver, contadnos un poco el porqué de, de tanta demora. Pues es porque cuando fuimos a grabar primera vez no teníamos, o sea, no teníamos ni, evidentemente, ni, ni discográfica ni, ni ningún tipo de plan formado, sino simplemente teníamos siete canciones que queríamos grabar. Entonces, pues cuando vimos que teníamos siete, yo, ¿por qué no grabar alguna más? Pero las cosas se retrasan, pasa un tiempo, hay que componerlas, hay que hacer… En fin. Y se pasó y también hay que pedir fechas para el estudio, tal y cual, es una cosa que funciona así. Y fuimos a grabar otras tres y ya teníamos diez. Y la mezcla, pues pues porque discutimos mucho y somos muy... Claro, no tenemos una manera de ver las cosas que coincide habitualmente, pero a veces hay, ha sido larga la, la mezcla. Ha sido un... No sé. Nos parece. Y luego, una vez terminado, eh, no hay ofertas ahí en lontananza y tenéis que esperar ¿no? a que alguien diga, venga, yo lo saco. Sí, tampoco teníamos mucha prisa la verdad. No, no fue no, la, no, es que, la verdad es que yo creo que, que más bien podríamos decir que fue que fue al revés o sea es que nosotros somos muy, muy muy vagos y muy dejados eso eso para empezar y como nos planteamos el grupo no como otros grupos que no digo que esté mal pues suelen ser de hecho los que mejor funcionan los que dicen bueno pues busco un bajista busco un batería busco tal o sea que forman una banda con un propósito claro o sea nosotros como ya hemos dicho pues es que somos amigos por encima de todo entonces más que nada nos juntábamos para tocar sabes Le pusimos, mm. le pusimos un nombre a, a cuando nos juntábamos, que era Templeton, pero bueno, éramos unos amigos tocando. Entonces, siempre nos hemos tomado las cosas con muchísima calma, a veces demasiada. Por eso tarda tanto en salir un disco. <risa> <risa> okay. ¿Lo de Templeton tiene alguna conexión con el equipo A? O? Sí. Sí. Sí. sí, es un chiste que ya nos la hizo la... gracia en su momento. Uh -huh. Y ahora lo arrastramos un poco, pero bueno, es el nombre que se quedó. A Pechugar. Sí, eso es. ¿Un Bueno, vamos a escuchar una de las eh, canciones Que están incluidas en el primer disco de Templeton Que hoy, bueno, pues estamos aquí pues comentándolo De esta manera, en la isla de Encanta eh, Se llama Sofá Cama Y por lo que a mí respecta, os he de decir Que es la que más me mola De las que de las que están incluidas en él Así que si la tiene Julito La voy a enchufar Pues dale Venga Sofacama, ese corte número 9 de Exposición Universal que verá hoy la luz. Hoy martes 27 de enero del 2009 ya. Uh -huh. Y hoy aquí en la isla de Encanto, disfrutándolo. Sí, Roceteo. Aquí con Javi, con Santi, con Álvaro. de Templedon que son pues eso, seis jóvenes de Torre la Vega que viven ya, ya en, pues, en los Madriles desde desde hace un tiempo que van a estar el día 29 en la Boat, es decir, el próximo jueves, es decir, pasado mañana, presentando este este primer álbum y que luego pues tienen un montón de conciertos. A saber, el día 13 de febrero estarán en Santander, el día 19 en la FNAC de Callao, el día 5 de marzo en Vitoria. El día 20 de marzo también en Cáceres, el 21 en Barcelona, que hacéis doblete eh, FNAC y luego al Apolo, ¿no? Sí. Uh -huh. El día 26 en Valencia, el día 27 en Orihuela, en Alicante, y el día 28 en Jaén. Eso de momento. y lo que te ronda de Molina claro. eso ojalá. eso esperamos eso esperamos Qué bien ¿sí? esto está muy bien esto de, de que salga el disco y que haya pues esa perspectiva de tener un par de meses ocupados con hmm. conciertos en sitios pues tan dispares no como como Jaén Orihuela o Barcelona ¿no? es, es la leche que no conocemos, sí es que hay un buen trabajo ahí del, del de la gente que está detrás en la web por cierto tocaremos sí. con los, con los Burlingtons que sí con unos claro. rockeros muy buenos muy buenos y amigos ¿Y? nuestros Y también tendríamos que apuntar que con la entrada te dan el disco. Eh, bueno, eso es importante. es, importante. es, eso importante. es una... ¿De cuántos giles estamos hablando? De 10 eurales. ¿10 eurales? Con disco. ¿Concierto ni disco? Sí. No te digo más. Chupado. Muy eh, fácil. Pues nada, apuntároslo ahí donde donde se vea. Eh, este jueves, concierto más disco de Templeton por 10 euros en la UAD, que está en la calle Tetuán número 27, al lado de la plaza del Carmen. ¿Vale? Donde el elástico, bacaletas. El Donde el elástico, golfetes. El, el, el, el que también se llama el casete los domingos. El casete. Que si lo Ay, conoces los... el domingo, mal. Eso es. Ya va, vamos mal, ¿no? Eh. ¿Y tú por qué lo conoces? Porque ¿Sí? tenía un trabajo. Es sí, sí, muy, muy lindo, lindo sí, coño. Sí, es, claro que sí. Ese es un chico malo. <risa> bueno, pues eh, Javi, Santi y Álvaro, que hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer tremendo. Ha estado súper bien, ha sí, sido sí. muy divertido. Lo sí. mismo decimos que un placer conoceros, eso lo primero. Agradeceros que hayáis venido. Saludar a vuestros compañeros de nuestra parte. La próxima, pues ya lo contamos para que pues, para que vengan todos. Ya será verano y será de otra manera. De, de otra manera, pero con la misma intensidad intentaremos, por lo menos desde aquí, desde la que de encanta. en el 100, en el 100.4 de tu FM y en www.elaencanta.es. Allí a partir de este miércoles 28 pues intentaremos que esté subido nuestro nuestro programa, nuestro MP3 para que lo uséis y lo disfrutéis donde quiera que fuere y en el momento que os venga bien. Mientras vamos a dejaros con el, el último corte que vamos a seleccionar hoy. El Era de Encanta se apre, se llama Brasil y, y suena tal que así. Hasta la semana que viene, majos.